Al principio habíamos hecho como por 11 millones la cotización, de ahí al momento del licitar hemos bajado 10 millones, de 10 millones ahora estamos adjudicando por 9.600.000, prácticamente casi medio millón ha bajado también. Esa es la oferta de los proponentes, esa es la oferta de la empresa eh, que propone entregarnos en estos días la maquinaria yo pondero mucho a los dirigentes de los diferentes barrios harto han ayudado harto han entendido estas maquinarias no no se va a quedar no es para la, para el centro estas maquinarias está para el, ni siquiera para el segundo anillo porque ya está casi todo terminado va a ser para tercer o cuarto anillo y para las comunidades, como Naranjal, Naicó, Villa Copacabana, barrios que han crecido en la zona del Distrito 1, tenemos muchos barrios ahora de tierra. no Entonces, para ellos estas estas maquinarias. Tenemos un informe del, de la Secretaría de Medio Ambiente, Habíamos, estamos recogiendo en este momento 70% la basura, no estamos recogiendo en 100%, ¿por qué? Porque falta maquinaria. Ahora, con esto... Pensamos llegar a todos los barrios. Entonces, por eso es, hermanos, importante valorar esta adquisición. Ojalá podamos, el 12 de diciembre nosotros queremos entregar con todo. Pero antes tiene que estar cancelado a las empresas. No lo vamos a decir a la empresa, esperamos, no hay platita, vamos a juntar, vamos No, nosotros tenemos garantizado su plata. Tanto la del municipio como del FNDL. De Entonces, quisiéramos si nos entrega en dos días en dos días también van a tener pues, su, su pago pues no claro si nos entrega en 10z días en diez días si nos entrega en un año en un año pues pero ya se va a resolver el contrato ya vamos a ejecutar las boletas somos machos para eso es otra forma de verdad van a disculpar eh, hemos tenido nosotros algunos problemas con algunas empresas ni modo a ejecutar la boleta y no hemos publicado, no hemos cacareado como gallina loca. Tampoco queremos despreciarle eh, a la esta la, la, la desprestigiar a las empresas. Hermanos, eh, este vaquinaria, como decía, 8 8 motorizados llegan. Vamos a contratar 8 choferes. 8 vehículos que hay que cargar combustible, también presupuesto. 8 motorizados, mantenimiento, no, no crean que es eh, fácil, es nomás, entonces la alcaldía asume esas responsabilidades, no es comprarlo y listo, la máquina solo no anda, alguien tiene que operar, alguien tiene que recoger la basura para llevarlo, para que lo cargue ese camión, entonces eh, nuestros hermanos empresarios han confiado y yo creo que ha sido transparente la calificación ha sido calificado por nosotros y por FNDL. Me gustó a mí eso. Y no habíamos fallado en pequeña parte, no han nada, no no había. Estábamos 100 sobre 100. Me gustó eso porque al final de cuentas la transparencia tiene que primar, no tiene que no tenemos que hablar en discurso nomás, sino tenemos que hacer en hechos.